En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están?、Eh, bienvenidos a esta última sesión de Radio y Recursos Humanos de un lunes、eh, de mayo 2021. Acaba el mes de mayo, ¿eh? eh prácticamente echando una mirada atrás, cómo pasan、eh, los días de COVID, de pandemia, y cómo están cambiando las cosas. En un año en el que las cosas han cambiado en muchas organizaciones: las formas de trabajar, las relaciones entre empleados. Y los líderes, clientes,、eh, partners. Esta misma mañana lo estaba yo diciendo en un desayuno también con,、eh, con una persona que conoce muy bien la comunicación y los recursos eh, humanos. Eh, bueno, lo, lo que realmente no ha cambiado muchas veces. Son las personas que estamos ahí, que no hemos tenido que adaptar ¿eh? a toda la situación. Estamos en un momento de transformación, transformación de todos los sentidos y en todos los sentidos, y más que nunca, el talento es el corazón de la organización, puede ser el corazón del negocio, es la clave de muchas palancas que, como digo, han sufrido cambios en esta pandemia. Una pandemia que anuncia de forma optimista, desde la prevención, que las cosas están mejor en materia de salud y, por lo tanto, Las ganas, la ilusión y el talento recobran necesaria actualidad. Hoy nosotros abrimos tertulia de alto nivel con Catenon, multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales basada en tecnologías, del, del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente de, de innovación. Hoy tertulia.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 En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues a las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias comenzamos este espacio sin antes,、eh, llevo ya algunos años diciéndole agradecer a todas las personas,、eh, que se interesan cada vez más si cabe, lo estábamos hablando en Tertulli antes de empezar, en los previos de este programa, desde que la salud también está en primer plano, recursos humanos y salud, bueno, muchísimo interés, muchísima creatividad, muchísima innovación y por qué no también, Mucho negocio, e、eh, n torno a personas,、eh, y, y, a la salud que están ahí y que tiene que estar en primer plano en todas las organizaciones. Nosotros hoy abrimos,、eh, una tertulia muy interesante sobre talento IT y sobre la transformación y la tecnología y lo hacemos,、eh, con Catenon. Con nosotros Javier Ruiz a z c á r a t e presidente de Catenon, al que saludo,、eh, dándole las gracias que esté con nosotros hoy. Javier, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues、eh, hablábamos hace meses ¿no? de tener esta charla, esta,、sí. esta tertulia con hombres y mujeres del, del mundo de, de recursos humanos、eh, y, ya, y ya la tenemos en un momento que no os va nada mal, Javier. No, la verdad que no, la verdad que no.、Eh, está, está yendo muy bien este ejercicio.、Sí. Uh -huh. Cuéntanos,、eh, como multinacional dedicada a la, a la búsqueda global de, de profesionales, ¿Qué momento estáis viviendo en cuanto al, a la b ú s q u e d a de talento? Porque me da la impresión que estamos、eh, hablando de trabajo en remoto, acelerado por la pandemia,、eh, introducimos nuevos cambios en, en el mercado de talento IT, la, la posibilidad de trabajar para, para compañías fuera de España sin desplazarnos y, y con salarios más,、eh, más competitivos, pero algo, algo está cambiando en las formas de seleccionar, ¿no? Yo creo que、eh, específicamente en lo que son los perfiles tecnológicos, lo que nosotros hemos visto es que、eh, no valen los modelos tradicionales para la búsqueda de estos perfiles. ¿no? De lo que estamos hablando es que en España hay un déficit estructural, a pesar de estar en los mismos niveles que la mayoría de los países europeos en cuanto al número de software engineers, por ejemplo,、eh, por cada millón de habitantes, etc. Sin embargo, hay un número finito, y u son 420.000 profesionales, de esos 420.000 profesionales de. Perfiles tecnológicos、eh, en, en España, pues、eh, a día de hoy hay hoy buscándose 85.000 nuevos profesionales. Eso quiere decir que el 20% del total de la población IT en España está, es susceptible de moverse de, de localización. ¿no? El índice de rotación de los profesionales IT es,、eh, no alcanza el 1.2、uh -huh. años. ¿eh? Con lo cual、eh, creemos que hay una necesidad no solamente de adquisición de talento, sino de generación de una estrategia para la adquisición de ese talento y de retención del talento tecnológico, que tiene unas características desde nuestro punto de vista d i s t i n t o s tanto en lo que es la adquisición como es en s e la retención y desarrollo de su carrera. Hay datos,、eh, has aportado a l g u n o、eh, daremos a l g u n o luego en la tertulia que abrimos dentro de unos instantes sobre talento IT, pero me interesa mucho. Algo te pregunté también la última vez que estuviste por aquí por el programa, pero, h、eh, a b i s t e i una experiencia muy interesante que me gustaría que compartieras con los c o n t o r t u l o s que a seguida voy a presentarles y con todos los seguidores, que es Talen Hacker, la, la, plataforma de tecnología,、mmm, de, bueno, de, de, de Catenon para la, la, identificación y activación del, del talento y te, ganadora también de la primera edición de los premios Innovar,、eh, cuéntanos porque creo que en selección, Habéis aplicado aquello de, de ser innovadores. Sí,、eh, vamos a ver. El, la plataforma de、eh, Talent Hackers trata de resolver un problema y es en los perfiles IT. No llega al 4% los que están activamente buscando. Es decir, que prácticamente nadie está mirando、eh, los anuncios, nadie de estos perfiles. ¿no? El 96% es lo que se llama talento pasivo. El talento pasivo, si se trata de buscar de la manera tradicional, es decir, con un、eh, consultor de, de, de recursos humanos llamando、uh -huh. uno a uno a los potenciales candidatos,、eh, resulta que、eh, prácticamente necesitarías una plantilla gigante de, de consultores para poderlos. Entonces. Lo que hicimos con Talent Hackers fue、eh, invertir el proceso. Nos fuimos a, a los, las áreas de los departamentos de matemática aplicada eh, de eh, tres universidades y con los catedráticos llegamos a un modelo de distribución nodal que consiste en lo siguiente: básicamente, es, tú eh, eh, coges el anuncio, lo distribuyes, disparas en una serie de nodos de distribución y le pones una recompensa al anuncio. Es decir, si yo te recomiendo a ti, Fran. A mí, y tú entras finalmente en el cliente, a mí me pagan 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 euros. ¿no? Claro, esto lo que te genera es una función de distribución exponencial y lo que hace es levantar el talento pasivo de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, etc. é t e r a ¿no? Porque en el fondo son los amigos los que eh, conocen eh, cuál es tu estado de ánimo, si te puedes mover,、eh, etc. é t e r a Lo que es verdad es que、eh, para nosotros ha sido、eh, espectacular la plataforma porque nos ha permitido aplicar inteligencia del dato dentro del proceso y está en unos ritmos de crecimiento del 300 y pico por ciento、eh, intermesual, n ¿eh? eh, lo cual. Quiere decir que está respondiendo a una necesidad、eh, del mercado en tecnologías、eh, uh -huh. brutal. ¿no? Eh, Javier, esto que te pregunto no es que nos dé pudor、eh, o te dé pudor hablar de lo de, lo de cada uno.、Uh -huh. Es que es la realidad y, y, y no pasa con frecuencia. Por eso me vas a permitir que te lo pregunte. Catenon ha alcanzado la mayor subida en la bolsa española en 2021 con un 211% de subida acumulada en el año y es la primera vez Que yo sepa, e h tú me corriges, ¿eh? que una compañía de recursos humanos lidera el ranking de, de subidas en la bolsa.、Mm, no te voy a preguntar cómo lo estáis haciendo, pero sí, si, la, si el talento es ya considerado、eh, clave para muchos sectores, por ejemplo, para los fondos de inversión. Claro, a, a mí me parece súper interesante. O sea, primero,、eh, es, un, es una satisfacción n o estar con, con un equipo que, tiene, que está ahora mismo.、Eh, Eh, liderando la, las subidas en bolsa, pero sobre todo es la primera empresa de recursos humanos que、eh, lo consigue. La razón básicamente, nosotros creemos que es, ¿no? porque es que los fondos, saber lo que piensan, pues no, no es lo más fácil, pero si es, verdad, si es verdad que las organizaciones necesitan eficiencia y su CAPEX, su inversión, va a ir fundamentalmente a mejora de los procesos, la eficiencia de los procesos. Y eso se consigue fundamentalmente con tecnologías. Las tecnologías necesitan talento, el talento tecnológico. No es fácil de adquirir, y cuando ven que hay un modelo basado en inteligencia del dato que está dando solución a ese problema, los fondos de inversión entienden que ese mercado es un mercado de, de crecimiento potente y probablemente e s e sea una de las razones, aparte de los resultados, de los, a nosotros nos ha beneficiado sorprendentemente mucho el COVID por nuestro modelo de negocio. Eso te iba a preguntar, que ha tenido que llegar el COVID. Claro, ha llegado el COVID y entonces ha sido más fácil de entender nuestro modelo de negocio y nos ha venido muy bien, y la verdad es que en Bolsa nos han premiado. Eh, después de un trabajo de 20 años, quiero decir que tampoco es que haya sido muy contentos. Y dime,、eh, para poner encima de la mesa sobre desarrollo, talento, y té algún reto,、eh, pensando en directores de recursos humanos que vamos a poder compartir con ellos dentro de unos instantes, algún reto interesante que todavía tengamos que potenciar. Yo creo que hay un tema y es、eh, y la mayoría de los directores de recursos humanos ya、eh, lo tienen bastante asumido. Que en los perfiles tecnológicos ya no vale acción-reacción, es decir, se me queda un hueco, voy y. Busco, sino que tiene que ser, vamos a decir, una estrategia preventiva. Es la generación de un pipeline de talento tecnológico que conozca los proyectos que tú estás desarrollando para incorporarlos en el momento en el que tú necesites. ¿no? Es una estrategia muy inteligente que necesita de marketing programático, que necesita inteligencia del dato, que necesita de mensajes, comunicación, etc. é t e r a Y es un pelín más complejo y más apasionante que, que otros perfiles. ¿no? Pero yo creo que. Los gestores de personas ya son muy conscientes de, de, de la necesidad de aplicación de nuevas metodologías, nuevos sistemas para estos perfiles. Pues con Javier Ruiz a z c á r a t e presidente de Catenon, y todo el equipo de, de Catenon también, como bien ha dicho Javier, que, que nos ha aportado y que nos ha ayudado también a la, a la realización de todo este espacio que pretendemos sea pues, con una cierta periodicidad para analizar la transformación y la, y la tecnología en nuestro país. Pues te voy a presentar, bueno, te voy a presentar no porque los conoces ya, pero te voy a presentar a nuestros invitados en esta tertulia que vamos a tener hasta la una a las doce en las Islas Canarias. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro r r h h o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com Pues, eh, abrimos, eh, tertulia con, h、eh, o m b r e s y mujeres de recursos humanos para hablar de transformación, eh, IT, eh, con, eh, con Cateron hoy aquí en, e、eh, n Capital Radio. Isad Vitini es director de recursos humanos de ING y me alegra muchísimo saludarlo. Isad, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. m u c h í s i m a la última fue en vídeo, ¿te acuerdas? La última entrevista fue en vídeo, eh, creo recordar, creo recordar. Mucho ¿eh? mejor <ríe> aquí, e estamos en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a uno de los referentes en España, Así como el primer banco 100% móvil de nuestro país, con 3,6 millones de clientes, que se dice, que se dice poco. ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú de todo lo que estamos hablando hoy, Isad? Que me consta que lo has analizado la transformación y te en las compañías. Bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, en concreto, en los últimos tres años, el, casi el 70% de las incorporaciones h a sido en este tipo de perfiles. ¿no? Somos un banco que tiene el 98% de los contactos en digital. Eh, y el peso que tienen estos perfiles en, en nuestro trabajo es muy importante. Entonces,、eh, para, para nosotros y para todas las empresas que están digitalizándose, o están aquí o pronto van a estar. Con lo cual,、eh, la importancia que, que corre todo el tema de la selección, pero también un tema muy importante que estamos empezando a abrir, el de la retención de estos perfiles, pues va a ser clave. Se ha mencionado otro tema también,、uh -huh. que es además de software i n g e n i e r s todo el tema de. Eh, de datos, que es otro, otro mundo que se está empezando a abrir y que va a ser importantísimo porque la mayoría de las decisiones se van a tomar basadas en la, en la importancia de esos datos.、Uh -huh. Pues muchas gracias por estar con nosotros.、Eh, también saludo a, a una, una muy buena amiga también y magnífica profesional, Raquel Ginfo n Mevilla, que está con nosotros como directora de Recursos Humanos de Sanitas Seguros. Querida Raquel, muy buenos días y gracias porque me consta que has tenido que, que hacer muchas cosas para estar hoy aquí. ¿eh? Muchísimas gracias <risa> a ti por invitarme y un placer estar aquí con, con mis compañeros. ¿Cómo estáis en Sanitas? Pues nosotros también,、eh, bueno, coincido con los dos compañeros de, de mesa, estamos. A tope porque también somos la, la compañía de salud pionera en temas digitales. Con lo cual, si antes de la pandemia ya se estaban demandando estos perfiles STEM, pues después de la pandemia, donde se ha visto claro que el binomio talento y, y tecnología es el que ha funcionado, pues muchísimo más. Entonces, bueno, pues estamos ahí.、Mmm, Peleando por llevarnos a los mejores, como todos,、eh, haciendo también mucho tema de retención. Y luego, una cosa que yo creo que también tiene que ir conjuntamente con todo eso, y es a la vez que contratas o intentas contratar a los mejores profesionales, formar en todas estas materias a la gente que tienes internamente para que no se produzca un gap entre lo nuevo y formado tecnológicamente con lo que ya forma parte de la compañía. O sea, yo creo que es muy importante que esas dos cosas vayan de la mano, o sea, que no perdamos de vista al resto de profesionales que tenemos. t En e en m o s la casa que vayan cogiendo todos esos skills de, de temas nuevos y de temas tecnológicos. Pues abierta queda la tertulia, enseguida se incorpora con nosotros Jesús Torres,、eh, bueno, nuevo director global de recursos humanos de Food Delivery Brands,、eh, que está con nosotros. En unos,、eh, llega tranquilo,、eh, si me estás escuchando desde el coche o lo que sea, llega tranquilo,、eh, que, que estás a p a r c a n d o l o sé Jesús, pero llega tranquilo a esta, a esta tertulia. Bueno, eh, eh, por hacer una, y estamos ya sin turno,、eh, cada uno que puede decir lo que, lo que quiera, pero Javier, Raquel, Isaac,、eh, y ahora Jesús cuando venga,、eh, me llama la atención muchas veces y tenemos preparadas muchas cuestiones, pero con lo que habéis dicho. Eh, ¿Qué papel juega aquí、eh, la actitud con P,、eh, digo, de, de, de, de lo que estamos seleccionando en IT, ¿no? en, en, en transformación? ¿Importa que sea muy tecnológico? ¿O importa que tenga muchos conocimientos en la materia? ¿O, o lo primero es que tenga actitud?、Eh, ¿Cuál es vuestra experiencia? Isaac. Pues, por ejemplo, no, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que buscamos、eh, buenos profesionales, pero también que sean buenas personas. Y si me preguntas, yo pongo primero lo de buenas personas y que sean buenos profesionales y que encajen bien en la cultura. Porque al final,、eh, cuando estás haciendo、eh, tanta selección, Eh, no, no tienes que dejar de lado lo que es el encaje de la persona dentro del resto del equipo, porque al final esa persona es una pieza más que tiene que, que funcionar bien con la gente que ya tienes. Entonces,、eh, los conocimientos son importantes. También、eh, Raquel decía el, el tema de la formación para el resto, pero yo creo que es muy importante el encaje que esa persona tiene con el resto de la, de la organización. Sí, yo totalmente de acuerdo. Al final, estos perfiles se tienen que hibridar con, con otros de, que son más、eh, soft skills. Entonces,、eh, no podemos perder de vista la tecnología, pero tampoco podemos perder de vista el lado más humano de las relaciones y de lo que es el trabajo. Entonces, es muy importante que, a pesar, que aparte de todos sus conocimientos técnicos, tengan esa capacidad de hibridarse con el resto de equipos, de trabajar en equipo, de colaborar, etc. é t e r a、uh -huh. Javier? Sí, sí, o sea, yo creo que、eh, totalmente de acuerdo con, con Isaac y con Raquel, vamos.、Eh, el tema es: estos perfiles,、eh, por su propia naturaleza de los proyectos que tienen que llevar, tienen que trabajar en equipo, con lo cual、eh, cada vez más son los propios equipos los que filtran、eh, en los procesos de, de, de selección, ¿no? la integración de e s a gente. Es verdad que los propios equipos de tecnologías valoran muchísimo las skills, el nivel tecnológico. Del de,、eh, profesional o la profesional que se incorpora. Eso sí que es verdad. ¿no? Y el, la ecuación más compleja es después que esos equipos、eh, sean capaces de, integrar con, de integrarse bien con el negocio.、Eh, es decir, el equipo 100% tecnológico es quizás hasta más fácil que、eh, después cuando tienen que trabajar con, con el negocio. Oye, ¿y qué iniciativas、eh, estáis poniendo en marcha? Digo para que las conozcan todos nuestros seguidores, oyentes, otros directores de recursos humanos,、eh, para atraer y fidelizar talento, talento IT. ¿Qué quieren?、Eh, ¿Qué quieren vuestros candidatos fundamentalmente? ¿Cuál es vuestra opinión? Nosotros, una de las cosas que hemos percibido últimamente que está muy valorada es todo el tema de la flexibilidad, ¿no? Es el, el tema de poder elegir trabajar desde casa o trabajar desde la oficina. Ahora mismo. Después de la pandemia ¿no? y ya entrando un poquito en la nueva normalidad, pensamos que va a ser una de las claves.、Eh, hay, hay mucho debate ahora mismo ¿no? en recursos humanos sobre si hay que volver a la oficina, si sobre no, s、si、cómo se va a hacer esa transición. Y especialmente nuestra experiencia en el mundo de Haití. Eh, creemos que este tipo de perfiles valora mucho esa flexibilidad.、Eh, son perfiles que, además, por la naturaleza de su trabajo, muchas veces el poder estar concentrados ¿no? en, en casa, en, en programar, en determinadas actividades que no requieren、eh, tanta colaboración,、eh, pues a ellos les gusta ¿no? el poder decidir. Por supuesto, luego integrándose dentro del equipo y generando esos espacios colaborativos también donde puedan ir a la oficina a hacer otro tipo de tareas. Pero para nosotros, el proveer a los equipos de que ellos mismos puedan decidir conjuntamente con las necesidades de su equipo cuándo quieren estar en casa y cuándo en la oficina, pensamos que puede ser una de las claves de la retención.、Uh -huh. Sí, al final son, bueno, ahora no solamente los perfiles i t todos valoran mucho el tema de la flexibilidad y poder crecer dentro de, de la organización. Y yo creo que ellos también valoran mucho las organizaciones más planas, donde no haya tantas jerarquías que les permita trabajar de una manera más fluida. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho en eso como compañía. En hacer eh, con, eh, estructuras mucho más planas, donde todo fluya más deprisa, donde no haya tanta burocracia. Y yo creo que eso, aparte de la flexibilidad que comentabais,、eh, es un aspecto fundamental que a ellos les permite desarrollarse. Y tan pronto están en un proyecto como luego pueden estar en otro. Porque yo creo que el tema salarial ha pasado a un segundo plano. O sea, es muy, muy importante, muy. pero ellos ahora mismo priorizan otra serie de, de cosas. Eso es verdad que me lo estáis contando todos. ¿eh? El aspecto de retribución que ha pasado a un segundo plano. Pero quiero recordar que Javier daba un dato y es que en la actualidad. Se calcula que existen alrededor de 85.000 ¿eh? 85 vacantes sin cubrir ¿eh? en、no. el sector、eh, IT en España. Iba a decir que no sé si preguntar dónde están los candidatos dónde están las empresas. ¿eh? No、sé. Yo creo que las empresas tenemos que ser capaces de demostrar que nuestros proyectos son dinámicos y ágiles, que eso al final es lo que buscan los perfiles IT. O sea, los buscamos en general todos, pero ellos lo tienen como mucho más integrado. Y, a ver, al final hay que hacer un cambio también cultural dentro de todas nuestras empresas que no son culturalmente así. Entonces, yo creo que la pandemia ha ayudado y estamos en ese camino, como estamos comentando todos. Pero bueno, todavía ellos se lo tienen que creer. O sea, tenemos que hacer ahí como un, una relación de enamoramiento de candidatos y compañías. Sí, pues son las 12 y 26. Ya vamos a dar una pausa mínima de dos minutos、eh, y a las 12 y media estamos de nuevo con ustedes con esta tertulia con Catenon. Interesantísima, con transformación y T. No se vayan. Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrará n mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online. Con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el clubdelaradio.com. La compra es online. Pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate. No te vas a acordar. Entra en el clubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. El clubdelaradio.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7. La radio de los líderes. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag BuscamosGenteDulce. Horno San Onofre. Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. Y calle Hernani 7. Teléfono 91 554 3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel. w w w p a s t e l e r i a s a n o n o f r e c o m Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital, j u l e n Buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor rey titular. ¿Sigue usted Capital Radio claro, en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet, cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, lo, lo, lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. e ¿Eh? l Capital Radio traspasa fronteras. Capital Radio, sí, es lo mejor. ¿eh? Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio, la genuina radio económica.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 El mundo de las personas y, y las empresas es mucho más que recursos humanos, personas y empresas. ¿eh? Son los detalles de las organizaciones,、eh, de los hombres, de, los, de las mujeres del futuro, de la selección, de la retribución, todo presente en nuestras tertulias. Y madre mía, cómo está el mes de, de junio. El día 3 estamos con Afori de DKV, el día 11 con UKG, el día 16 hablamos de pandemia,、eh, con Meta4 el 17, con Iguay el 22. Una sesión muy interesante de comunicación interna que estamos preparando para el día 24, pero hoy estamos hablando de transformación y tech. Estamos con c a t e n o n Oye, me dejáis, está con nosotros i s a i a s Fitini,、eh, director de recursos humanos de ING, Javier Ruiz Azcarate, presidente de Catenon, Raquel Gil Fondería, directora de recursos humanos de Sarita Seguros, y se incorpora con nosotros a esta tertulia Jesús Torres, bueno, nuevo director global de recursos humanos de Food Televery Brands, Querido Jesús, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Bueno, esto es como lo famoso. Yo te hago la primera entrevista en la radio, siendo tú.、Sí. ¿eh? Como en el nuevo puesto, sí. En el nuevo puesto. En el De nuevo hecho, puesto, me incorporo ¿eh? mañana. O sea, todavía estoy <ríe> a l l í Mañana se incorpora、altos. Jesús con nosotros y está en, en directo. Por cierto, ¿cómo es tu nueva compañía? ¿Cómo, cómo es Food Delivery Brands,、eh, bueno, eh, querido food, Jesús? Sí, Food Delivery Brands es una compañía multinacional española.、Um, Que básicamente opera las marcas Telepizza y Pizza Hut. ...a nivel...、Eh, Pizza Hut es a nivel... ...es una master franquicia a nivel Iberoamérica e, e Iberia. Y le, Telepizza, pues toda la marca a nivel global, presente en 36 países. Con 18.000 empleados directos y 45.000 indirectos, que incluyen todos los empleados que, que, pues, que tienen nuestros franquiciados. Y en estos momentos,、eh, me imagino que cuando uno deja una compañía、eh, como r e n t o k i l y se va a otra,、eh, bueno, muchísimos recuerdos y, y casi muchísimo agradecimiento a todos los años, ¿no? Pues la verdad es que sí. La despedida de r e n t o k i l no ha podido ser más.、Eh, no es agradable porque al final te despides de siete años de compañeros, que donde has hecho muchísimas cosas y donde. Eh, bueno, pues recuerdas todos los, los avances que has hecho durante todo este tiempo. Pero bueno, también es un reto muy, muy importante, ¿no? Asumir una dirección corporativa en una compañía como, como Food,、eh, yo creo que es,、eh, un reto apasionante. Y aunque sea un cambio de sector,、eh, yo ya trabajé en tiempos también en el sector de la hostelería o relacionado con la hostelería, en la cerveza, en Heineken,、uh -huh. y es como una vuelta otra vez a, a un mundo que me encanta y donde el food retail pues, ahora mismo tiene unos retos fantásticos delante con, con la salida de la pandemia y volver a recuperar. La actividad que, que teníamos antes, o sea q u é apasionante el reto. Déjame que te haga una pregunta más sobre esto y nos incorporamos a esta, a esta tertulia apasionante que estamos teniendo. Cuando se incorpora un hombre de recursos humanos como tú, Jesús, a una compañía importante como es Food、eh, Delivery Brand,、eh, lo digo porque、si、te están escuchando algunos、eh, sí. de, de la nueva compañía,、eh, ¿qué, ¿qué Jesús Torres、eh, se van a encontrar? ¿Qué, ¿Qué profesional se van a encontrar? Bueno,、mmm, se va a encontrar primero una, un directivo que lo que quieren las personas, que quieren los equipos, cree que las empresas son、uh, las personas y que las empresas son más productivas, más eficientes, cuanto más felices y más、eh, identificados con la compañía se encuentran los empleados. Con lo cual, básicamente, esa va a ser mi, mi, mi primera propuesta de, de trabajo. Hay una parte estratégica, organizativa de una empresa que ha crecido mucho y que es muy grande y que tenemos que intentar organizarla bien. Pero sobre todo, van a encontrar a una persona razonable y que, y que va a intentar entender a todo el mundo las necesidades que la compañía tiene e intentar ir dándole respuesta poquito a poco. Pues, Jesús, te agradezco muchísimo ¿eh? que estés con nosotros también hoy, un día antes de incorporarte a la, a la nueva empresa. Nos incorporamos a esta tertulia. Líderes y directivos en primer plano. Y estábamos hablando de esa transformación IT, y creo que lo dejábamos en la, en la pausa, iba a intervenir Javier,、eh, porque hablábamos de, de, de esas actitudes con C y con, y con P, de, de, de, de la búsqueda también de esos directivos, dónde están, son las empresas lo que nos quieren, son los directivos, ¿cómo, cómo lo veis? s e s t a m o sea, s sí, el, el, el punto de la atracción, yo creo que los perfiles tecnológicos compran fundamentalmente proyecto más que el tema salarial. Después, el tema de flexibilidad, que es verdad, pero como ya es una commodity, yo creo que dentro de la gestión、eh, no aporta un elemento muy diferencial. ¿no? Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es,、eh, y lo hemos hecho nosotros con el equipo nuestro de Data, por ejemplo, que son bastante complejos、eh, ahora mismo para, para incorporar. Es buscar el punto de cada uno de manera individual. Es,、eh, oye, pues si a ti lo que te gusta es una pantalla de、eh, 90 por 90 en tu casa y además、eh, te gusta trabajar con no sé qué, te gusta,、eh, yo te hago un llave en mano, te lo pongo en tu casa y ya está. Es que yo soy de Jaén, pues ahí、eh, con mucha paz a Jaén.、Eh, ¿Qué quieres?、Eh, nosotros tenemos algunas experiencias muy interesantes、eh, con, cuéntanos, con, con, cuéntanos, con Iberus, por、cuéntanos. ejemplo, que es de, del grupo d de Eneo, le llaman el proyecto Numancia. Y el proyecto Numancia、eh, es repoblación. Tenía una serie de localizaciones en España, pues desde Soria a tal. Y、eh, hemos visto que hay profesionales de IT que se van encantados.、Eh, tú le pones la, la, una casa tal, una, y sus cabras y tal, y están felices. Y dicen, al final es ir buscando. ¿Dónde、eh, hay que firmar, Javier? Qué es, ¿Qué es lo que quiere cada uno de los profesionales? <risa> ¿no? Al final es, persona es personalizar la es experiencia personalizar. del empleado. Esto, esto es así. La、también. del candidato es fundamental. En, en, yo creo que en todos los perfiles, ¿no? Lo que pasa、sí. que como hay defecto de oferta, estamos aprendiendo con tecnologías. Esos perfiles nos ayudan a aprender lo que va a pasar en el resto de perfiles cualificados, ¿no? uh -huh. Hay un tema también que comentaba Raquel antes, que es el de la formación. Donde para estos perfiles es muy importante, ¿no? El no quedarse obsoletos, poder seguir aprendiendo. Es verdad que, que ellos quieren estar a la última, trabajar en las últimas tecnologías. También flexibilidad a la hora de que se puedan formar, ¿no? Por ejemplo, nosotros les damos mucha flexibilidad a darles un presupuesto y que ellos elijan,、eh, cómo formarse, que incluso lo pueden hacer mejor que nosotros porque van un, un pasito por delante de, de nuestros departamentos de formación. Entonces, en, en cómo poder continuar con su formación, eso también es un factor de retención muy importante. Uh -huh. Jesús, transformación IT, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, hay, hay un elemento más que me gustaría añadir, que es una experiencia que, que hemos tenido en Rentokil y que me gustaría incorporar a, a Food Delivery Brands, que es、eh, toda la parte de la mentorización inversa. Es decir, yo creo que、eh, estos perfiles tecnológicos al final son felices cuando disfrutan, cuando ven que su、eh, conocimiento sirve para transmitir. Conocimiento a otras personas que quizás están más desfasadas tecnológicamente. ¿no? Entonces hicimos una, una experiencia bastante positiva donde son. Normalmente en la, la formación tradicional es el que más sabe, es el que enseña, o el que más experiencia tiene, con lo cual es también el más mayor. Aquí es al revés: es, era la gente joven la que mentorizaban a personas、uh -huh. profesionales fantásticos con una experiencia muy, muy grande en negocio, pero quizás tecnológicamente un poco más atrasados. Y esa experiencia ha sido muy positiva porque también ha servido como un sistema de engagement de, de estos perfiles tecnológicos que se, que se encuentran encantados en la compañía cuando ven que además de su conocimiento es que la compañía necesita de ese conocimiento y son útiles para eso. ¿no? Uh -huh. eh, la formación,、eh, lo está contando Jesús y alguno de vosotros, que se convierte,、eh, queridos amigos, queridas amigas, se convierte en un elemento de casi, casi employer branding. ¿eh? Eh, claro, en ese sentido, y de, y de engagement y de enganche con la organización. ¿no? Sí, un poco lo que yo comentaba antes,、uh -huh. que es lo que acaba de comentar el, el compañero. Al final tienes no solamente que incorporar esos perfiles, sino hacer. Que el resto de tu fuerza productiva también tenga todas esas capacidades tecnológicas. Con lo cual, tanto con formación externa como desde dentro, que nosotros también hemos hecho cosas de esas de, de, mentor, de mentoring y funcionan fenomenal porque todo el mundo se, se, se engancha y tiene como ganas de ayudar y siente que lo que aporta automáticamente lo ve.、Eh, Lo ve con frutos en su compañero, es un tema muy bueno, pero no puedes dejar de estar formando a, toda la, a los nuevos que se han incorporado y tienen todas esas,、eh, esas capacidades para que se mantengan ahí y, como, decía, como decíamos antes, estén a la última y a todos los demás para que no se queden atrás, porque al final necesitas que toda la organización tenga los skills tecnológicos para poder、eh, funcionar.、Sí. Hay un dato muy interesante que leí el otro día en un artículo en,、um, donde decía: el Financial Times decía. Que en los próximos 10 años se van a perder 85 millones de puestos de trabajo por culpa, o c o m o consecuencia de aplicaciones de procesos de inteligencia artificial y de Big Data en, en, en compañías, ¿no? Blockchain, todas las, todos los sistemas y, y procesos que se están incorporando. Pero es verdad que también se van a crear 97 millones de puestos de trabajo. Es decir, que al final el balance es positivo. Esto implica. Y yo creo que esto es una reflexión que debemos hacer, no ya como profesionales de recursos humanos, sino como、eh, personas que de, trabajamos en organizaciones. Que、eh, el sistema educativo español, o, en general, debería de empezar, y cada vez lo está haciendo más, pero lo está haciendo desde un ámbito más privado que público, y quizás、uh -huh. la, la universidad pública tendría que empezar a, a trabajar en esto: en que las profesiones del futuro no son las que se están estudiando ahora mismo en la universidad, y empezar a entender qué es, cuáles son los profesionales que las compañías vamos a demandar de aquí en adelante. Y preparar a nuestra gente joven con ese paro juvenil tan, tan desorbitado y tan inmoral, diría. Que tenemos es empezar a preparar y salir de los sistemas tradicionales educativos y empezar a, a preparar a los, a los profesionales del futuro que vamos a necesitar. Sobre todo este tema que saca Jesús es interesante porque se estima que en los próximos años se van a crear dos millones de puestos de trabajo también en IT en España, ¿eh? en eh, ciber, en data.、Eh, ¿Cómo abordar esto? Las El otro día le preguntaba yo a un decano importante de este país, bueno, y, y tu carrera, dice, bueno, estamos dando. Aquí hay también reskilling en la universidad, me decía, nos interesa. Generar personas, no carreras, ¿eh? porque con personas podemos generar otras muchas cosas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre todo esto? Aquí hay, hay, hay un punto en el tema de formación. Lo que,、eh, nosotros hemos estado explorando también、eh, dentro de las skills、eh, tecnológicas, ¿no? eh, pues cuál es el origen básicamente para poder extraer después de ahí. Entonces, empieza s a ver, y, y, y es que es una formación no reglada. O sea, si,、eh, Por ejemplo, para data se necesita Python, Python. Eh, miras y resulta que es、eh, un profesor un poco friki del norte de, de Europa que le gustaba Monty Python y le llama Python al, al, al lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación además eh, eh, lo hace en open source, con lo cual、eh, hay mucha gente que está colaborando en el desarrollo y se convierte en uno de los lenguajes de programación que es clave para,、eh, para Data. ¿no? no existe hasta hace、eh, un año y medio. Que entró en la universidad en Estados Unidos、eh, ya este lenguaje. Seguimos、eh, aquí, claro, el, o sea, creo que ya hay un gap enorme en tecnologías entre lo que es la formación reglada. De lo que es la formación que necesitan las empresas. Entonces, esto se está resolviendo de una manera menos académica, con bootcamps, etcétera, que son procesos acelerados de formación básica, y lo que se va a necesitar siempre van a ser los universitarios, los ingenieros, que, para infraestructuras, eh, eh, etcétera. ¿no? Pero sí parece que hay un nuevo modelo、eh, de formación para los perfiles tecnológicos y cada vez más rápido. ¿no? Y nosotros estamos trabajando concretamente con FundAE, eh, eh, modelos inteligentes. Para que sean más eficientes los procesos de formación. ¿no? Hay un tema también de orientación profesional, ¿eh? porque si os dais cuenta, muchos de estos profesionales. Vienen entre comillas rebotados de carreras más tradicionales, muchas veces que no tienen nada que ver con la tecnología. Yo conozco, por ejemplo, psicólogos, yo soy psicólogo, que termina la carrera de psicología, se encuentra que ya en el mercado laboral que no hay ningún puesto de trabajo y de repente hace un curso de Python que lo hace en tres semanas y a las tres semanas tiene trabajo y además se lo rifan. Entonces yo creo que hay un problema también de intentar alinear un poco mejor la orientación profesional a lo que el mercado está demandando.、Uh -huh. Sí. Por eso, todos en el fondo no es tanto perfiles de IT. Yo creo que todos en el mercado estamos en un momento que tenemos que intentar tener un mínimo de formación en todas estas cosas e irnos adaptando. Para poder seguir estando en el mercado, porque nunca sabes hacia dónde te va, te va a llevar la propia posición que todos tenemos en, nuestro, en nuestras empresas, requiere de un baño de digitalización y de un baño de todas estas cosas, porque es hacia donde se encamina todo. Es que es difícil de entender por qué en la educación, exactamente igual que se ha introducido el inglés,、eh, ya no como una asignatura aparte, sino absolutamente transversal, dando asignaturas en inglés,、eh, como no existe, no como asignatura independiente, sino transversal. Eh, tirar código, porque es que un niño aprende a tirar código con una facilidad pasmosa. Vamos, un y eso debería de estar dentro del de proceso de formación en primaria, eso, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo, o sea, yo tengo ahora. Yo tengo un hijo haciendo la e b a u y, y, y tú estás viendo lo que está estudiando. Y, pues, de locos. Bueno, no es que no te vaya a servir, o sea, yo. A ver, hay una base, evidentemente,、sí. que es. Baño, además, Exactamente, no, y además la base humanista, sí, yo creo que eso es Muy importante. Muy importante. Pero el modelo, yo creo que es lo que, donde tenemos que centrarnos es en el cambio del modelo. Y la universidad sigue estando en un modelo antiguo de, de retención del conocimiento por la memorización y poco más. Y yo creo que tenemos que ir a un modelo, incluso para profesiones que no sean de IT, que sea un modelo diferente, donde realmente la interacción empresa-universidad y, y, y, y los nuevos modelos de formación de los que h a b l a b a i s antes estén absolutamente integrados, asimilados. Y normalizados, que es lo que necesitamos. Claro, pero al final yo creo que todas las empresas estamos intentando adaptarnos a estos cambios y la universidad no está no, lleno no, no, al mismo ritmo. Y al final tenemos que ir todos conjuntamente. Claro,、uh -huh. Incluso los, también la administración pública, que ahí también hay una pata muy importante. q u e t i e n e que entrar en la digitalización. ¿Qué apoyo pensáis.、Eh, perdón, nos、si、habéis cortado, quería decir. ¿Qué apoyo se necesita desde. Bueno, de administraciones públicas, por ejemplo, ¿no? para reducir ese desajuste entre oferta y demanda de, de, empleo, de empleo IT? ¿Qué, qué pensáis? Yo creo que al final la, la legislación tiene un poco que acompañar a, a la sociedad, ¿no? Y cuando tú tienes que intentar legislar、eh, para fomentar lo que quieres que se cree en la sociedad, ¿no? Está el ejemplo, pues por ejemplo, ahora hemos tenido recientemente la legislación sobre teletrabajo, ¿no?、Sí. Que ha sido como un poco una, una reacción. Entonces, yo a esa legislación, que, que está bien porque al final deja un poco a la representación legal de los trabajadores con la empresa a negociar un poco los detalles, yo le pedía a eso, ¿no? Que, que, que, que diera un marco regulador y que luego diera cierta libertad a las empresas para poder cerrar la, lo, lo que quieres conseguir. Porque al final de lo que se trata es de que tú fomentes aquello que estás buscando. Si crees que el teletrabajo es bueno. Eh, que crea un mundo más sostenible, que además、eh, puede trabajar en, en ciertas diferencias de género que pueden existir en la realidad, crea un marco regulador que lo fomente y no que lo dificulte. n o Y Entonces, en los temas、eh, educativos, yo creo que es un poco lo que tiene que hacer la regulación. Pues si、pues、hay que tocar ese tema, entonces ya voy a meter el dedo en la llaga hasta el fondo. n s Y hay que reformar también, también creo que desde el punto de vista sindical conviene, conviene hacer una reflexión importante,、sí. muy importante de, de dónde están anclados los sindicatos y hacia dónde tienen Que ir. Es decir, seguir trabajando hacia modelos de rigidez laboral creo que no tiene ningún sentido, ningún sentido, y lo que tienen que trabajar es otro modelo donde garantizando los derechos de los trabajadores, evidentemente, y metamos conceptos como la desconexión digital y cualquiera que usted quiera meter, pero no se me a n c l u s t e en el pasado y vayamos a intentar. A unos modelos que son los que se van a demandar en el futuro. Y si no, los que se van a quedar desfasados van a ser los propios sindicatos. O sea que la reflexión la tienen que hacer ellos también.、Creo. Totalmente de acuerdo. Son los primeros que se tienen que adaptar al siglo XXI. Sí,、mm. sí. Pero bueno, seguimos aquí. Seguimos peleando. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, eso es un tema muy, muy interesante también. Por cierto,、eh, no sé qué experiencia tenéis, pero tengo anotado que más o menos el 44% de las posiciones de, de, de, de, de, digamos, de TIC son muy difíciles de. De cubrir. ¿Cuánto, ¿Cuánto se tarda, Javier, en buscar?、Eh, ¿Cómo lo, lo están haciendo las compañías? ¿Cuál es vuestra visión? O sea, el, se considera que es、eh, muy difícil de cubrir una posición que supera los 60 días、Eso. desde el inicio. ¿no? A partir de ahí, es, y es el 44% sobre el total. Considerando que el 20% de las posiciones、eh, sobre el total de la población que hay、eh, tecnológica en España, el 20% se están buscando y encima se tarda más de 60 días en cubrir las posiciones. Eso quiere decir que el headcount real de las compañías está muy por debajo del headcount aprobado en presupuesto. Eso sin descontar la curva de aprendizaje、eh, cuando se incorporan. Hay un, un vector. Eh, eh, que, que es muy interesante y es de los que habíamos hablado de los 423.000 profesionales de tecnologías que hay en España. Ese informe es de Red España, del Ministerio de Industria y de, de Educación. ¿no? Bueno, pues、eh, ahora hay un informe atómico de los fondos de inversión que reducen esa cifra a、eh, menos de 400.000 y la razón. Es porque ya están trabajando para otras compañías. Y esto lo uno a la rigidez de, nuestro, de la arquitectura laboral española,、uh -huh. que lo que hace es que el profesional, que no tiene ningún problema, se pone a trabajar desde Soria, en vez de trabajar para una empresa española, directamente cambia y trabaja para una de UK, con un dumping de precios que eso sí que nosotros lo estamos viviendo porque a nosotros nos contratan empresas de California para buscar y crear hubs、eh, aquí. En Málaga, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso de lo que están consiguiendo.、Uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, es, bueno, nos quedan prácticamente diez minutos menos de, p r o g r a m a y me gustaría,、eh, tocar un aspecto que son,、eh, bueno, cómo lo, alguna experiencia, ¿no? Que estáis、eh, en vuestras organizaciones, que, que, os, que os ha funcionado, ¿no? Que, que podamos compartir esa gestión del conocimiento y sobre todo algún reto, ¿no? Que, que tenéis pensando en, en sectores como, Eh, tenemos a un banco, tenemos a una compañía de alimentación, tenemos también a, un,、eh, a una compañía de, de seguros、eh, para que se hagan una idea a todos nuestros seguidores. ¿Cuáles son esos, esos retos o esas experiencias? Por ejemplo, Isaac, que, que te tengo enfrente y por eso. No, yo encantado, yo Fran. Eh, bueno, el, el, reto ahora más grande para nosotros, como el de muchas otras compañías, yo creo que es la vuelta a l o que llaman la nueva normalidad después del COVID, ¿no? Yo creo que hemos pasado un año muy malo todos en pandemia, con muchas restricciones, ¿no? Con, con las oficinas prácticamente cerradas, y ahora ya con el ritmo de vacunaciones nos vamos incorporando poco a poco, y el, y el, definir cuál es el modelo de trabajo en esa nueva normalidad, yo creo que es uno de los grandes retos de las, de las empresas. Nosotros personalmente pensamos que no hay vuelta atrás a un modelo en el que、eh, se va a trabajar desde casa y desde la oficina. En nuestro caso concreto pensamos que la clave es darle libertad completa al empleado, hacerlo 100% flexible para que ellos mismos decidan conjuntamente con、eh, sus equipos y, y con el negocio, que ellos decidan cuál es、eh, la, menor, la mejor circunstancia. Y,、eh, lo que esperamos es que el, el modelo que nosotros pensamos que trae muchas ventajas Eh, pues vaya calando poco a poco y, y, sea el que finalmente se, se lleve a cabo, ¿no? El cómo hacer toda esa transición y en todos estos detalles que estamos comentando, porque por ejemplo, el se puede trabajar desde el extranjero, no se puede trabajar desde el extranjero,、uh -huh. si yo trabajo desde Málaga,、eh, si tengo que ir a la oficina, ¿me lo vas a pagar? ¿No me lo vas a pagar? ¿Me, me, ¿Me vas a mandar los equipos? Todo ese tipo de cosas, todos esos detalles, es un poco en lo que estamos ahora trabajando. Y, y como he dicho, pensamos que el, el 100% flexible es un poco la, la respuesta.、Uh -huh. Querida yo, Raquel. Sí, todo exactamente igual, por no repetirme, porque yo creo que ahora estamos todos en lo mismo. A lo que ha comentado Isaac, también añadir: nosotros estamos pan, poniendo también mucho a foco en el cuidado de nuestros empleados desde un punto de vista de salud, porque también la digitalización lleva acompañado muchísimo más nivel de sedentarismo de la gente. Y eso es un tema importante que impacta directamente en, en la salud de nuestros empleados y al final en la salud de, de todos y del planeta. Entonces, nosotros, aparte de todo, trabajar en todo lo que ha comentado él, que un poco es adaptarnos a la nueva normalidad y dar las mayores、eh, posibilidades de flexibilidad a cada uno, estamos poniéndole mucho foco también a muchas actividades de well-being y, y de temas de salud para los empleados, porque más que nunca tiene un, tiene un hueco fundamental para, para que todo siga fluyendo. Por eso, porque las, la diversidad. La Digitalización trae muchas cosas buenas, pero también viene asociado muchos temas de salud, muchas horas delante de una pantalla, muchas horas sentado, una serie de problemas que, si no las, los vamos teniendo en cuenta, pueden, pueden suponer un problema para la empresa. Tú, que estás, Jesús, en contacto con,、eh, con muchas、eh, instituciones de recursos humanos, asociaciones, q e s t á n muy en contacto con mucha gente de, de recursos humanos, y desde tu nuevo rol también.、Eh, mira que nos conocemos años, ¿eh? Pero, ¿cómo, cómo está cambiando esto, Jesús? Una barbaridad. <risa> ya lo hablábamos. Creo que tú y yo estuvimos en un programa aquí justo cuando, en marzo del 2020, que era ¿Sí? justo después del 8 ¿Sí? de marzo, creo que fue el día 11 sí, sí, o así, sí, cuando、sí, se le、sí, acortaron、sí. los colegios ¿Sí? y tal. Sí, sí. Pues fíjate desde entonces lo que ha llovido y lo que ha cambiado todo esto. ¿eh? Uh -huh. O sea, brutal. ¿La función de recursos humanos、eh, cuenta más que antes, Jesús? Yo creo que sí.、Eh, no, no creo. Estoy convencido.、Eh, lo, lo percibimos, yo lo percibo, mis compañeros y colegas de la Asociación de Directores de Recursos Humanos me lo, me lo comentan. Ya era, no, ha sido un, una evolución de tiempo, ¿no? De pasar de las antiguas direcciones de personal a direcciones mucho más estratégicas, pero hoy en día no es que sea estratégica, es que es clave.、Ah, al final las empresas han dado cuenta de que el continuar funcionando y el continuar en marcha y continuar generando beneficio en un modelo de, de sociedad casi nuevo, en un, quizás temporal, pero de momento es el que tenemos, ha requerido un esfuerzo de las personas brutal. Y eso es donde el director de recursos humanos, los equipos de recursos humanos han, han dado pues el, el do de pecho y, han, y, han, y se han convertido en, en elementos claves. Es decir, no se entiende hoy una empresa Quien no、eh, tenga a la dirección de recursos humanos sentada a la derecha del CEO para tomar las decisiones oportunas. Isaac, Raquel, vuestras percepciones sobre esto en los minutos finales? No, yo s o l o añadir ahí que yo creo que también el tema de la transparencia ¿no? en, en la sociedad y, y precisamente el, el que la información esté mucho más disponible refuerza todavía más el papel de, la, de los recursos humanos y de la gente, n o porque al final yo creo que las empresas que van a ser exitosas son aquellas que realmente se, se abren y, y sobre l a que se va a poder、eh, conseguir. Más información, ¿no? un poco como, como nosotros, sin letra pequeña. ¿no? Al final,、eh, yo creo que es una de las claves también por qué los departamentos de recursos humanos están cobrando tanta importancia.、Uh -huh. Raquel. Al final, la tecnología está ahí, pero sin las personas y el talento de las personas no, no podemos hacer nada. Con lo cual, claro, se nos pone... tenemos por delante un camino, además, apasionante. De hacer que todo eso fluya y que se conjuguen las compañías con el foco en las personas, donde la experiencia del empleado sea clave, no solo la del cliente, sino la de todos nuestros empleados. Y tú, final... Javier, que estás todos los días con directivos de recursos humanos, ¿cuál、pues、es mira, tu p e r i e c i p u e i r a la ciudad es que,、eh, y perdonadme que ponga, ponga el ejemplo, ¿no? pero a mí me ha hecho mucha ilusión, no ya como presidente de Cateron,、eh, sino que la única empresa de recursos humanos que cotiza en bolsa en España sea la de mayor crecimiento de la bolsa española, quiere decir. Que algo se está moviendo, pensando, porque la bolsa opera futuros, están viendo que es、eh, recursos humanos donde, donde, donde hay que invertir. ¿eh? Ese, ese sería el punto. Pues sabéis que nosotros acabamos siempre con tonos musicales. Lo, lo, lo pensé un poco ayer, ¿eh? preparando el, el programa, y a mí es que la palabra que más me gusta es esperanza. ¿eh? Pues agradezco mucho、eh, a todos los oyentes, cada vez más,、eh, y seguidores del Foro de Recursos Humanos en todas、eh, sus rincones, allá donde estamos, los lunes aquí en la radio, en www.fororecursoshumanos.com. Gracias por estar con nosotros, Javier, ha sido un placer, y el mes que viene、eh, mucho más, y puede ser mejor. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Javier Ruiz a z c á r a t e presidente de Catenon. Isaac Vitini, director de Recursos Humanos de ING, uno de los referentes en España. Así como el primer banco 100% móvil de nuestro país, con 3,6 millones de clientes. s un placer volverte a ver y, y saludos a todos los hombres y mujeres de, de ING. Gracias. Muchas gracias, gracias. Raquel, que sé que te ha gustado esta música, que sé que te gusta, ¿eh? ¿No? que, que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Eh, gracias a Sanita, gracias a ti ¿eh? por estar con n o s o t r o s Querido Jesús,、eh, bueno, preparado ya. Como, esto es como cuando va el primer día al cole, ¿no? Casi, ¿Eh? casi. Con, la... con 52 años, te cojo mayores. La, la, la, la maleta de preparada. De Nuevo director global de recursos humanos de Food Delivery Brand. Mañana su primer día y nos lo cuenta aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Suerte, ¿eh? Gracias a ti.、Frank. Bueno, nosotros seguimos ahora charlando, o ¿eh? Más tranquilos, ¿eh? Y a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, agradezco muchísimo el lunes que viene. Mucho más recursos humanos y personas. Y dentro de, de unos meses, seguimos, dentro de una semana, seguimos con Cáteno también para hablar de más temas muy interesantes en, el, en procesos de selección hombres y mujeres de, de empresas modernas en el mundo de las personas. Gracias a todos. Buena semana. Cuídense. ¿eh? Adiós. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio Madrid 105.7 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo. Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la Gran Tertulia de la Economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La Gran Tertulia de la Economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. En el restaurante Gaz Telubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaz t e l u b i d e Carretera de la Coruña, kilómetro 12-200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Microempresario? No. Tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es barra Negocio Ilimitable. Vodafone Business. Together we can.